Buenas tardes, Jessica. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien, Jessica. Muchas gracias por darnos un ratito de tu tiempo. Eh, se me hizo un poquito no largo la introducción, eh, porque por ahí se me traba también un poco la cuestión emocional, sobre todo cuando, cuando los tiempos que vivimos, Jessica, suelen traer mucha violencia y que les pibis se asomen a la historia y a los crímenes de lesa humanidad, a los crímenes que se cometieron desde el Estado, eh, nos parece sumamente importante, sobre todo si hay miradas y, y voces este, grosas que les van a aportar en, ese, en esa formación. ¿De qué se trata esta, esta, esta idea, Jessica? Bueno, te cuento. Eh, si si, si la, hago, la hago muy larga, vos me vas diciendo, pero es bastante la, la información Tom, que tenemos para compartir tómate con vos. Tomate el tiempo, y que, la quieras. Tómate el tiempo bueno, que quieras. el tiempo que quieras, <risa> Perfecto, muchas gracias. Bueno, la cuestión este arrancó así, a principio de año. Bueno, yo soy profesora en el 9 de julio de construcción de la ciudadanía, con sexto año, como vos bien lo dijiste. A principio de año, cuando arrancamos, bueno, con... Eh, con el, eh, explicándoles un poco por qué, ¿no?, el feriado del 24 de marzo y demás, y contextualizándonos en, en, en esta última dictadura cívico militar eh, ya notamos que el, el grupo este en cuestión, el sexto año el 9 de julio, lo notamos interesado, lo notamos participativo. Así que, bueno, nosotras como docentes, cuando encontramos un grupo que, que notamos que hay interés, este, enseguida tratamos de, de activar, por supuesto, ¿no?, Y bueno, en ese caso, eh, yo había leído ya que en, en la página del Ministerio estaban abri, abri, abriendo una convocatoria para eh, que se llamaba Huellas de la Identidad y la idea era invitar a la comunidad en general, haciendo un, un poco de énfasis en la comunidad educativa, y abrían las puertas a la sociedad para que aportáramos nuevos datos eh, desde anécdotas, desde hobbies... Eh, bueno, todo lo que pudiéramos aportar sobre eh, las, nuestras nuestras víctimas de la dictadura, ¿no? En, en el territorio cambiano Así que, bueno, desde ese, desde ese sentido, en ese ámbito, es donde eh, les ofrecimos los chicos si querían participar en esta convocatoria. Bueno, los chicos se engancharon, así que empezamos por marzo, abril de este año a, eh, a ponernos a investigar, ¿no? Bueno, la, la, la actividad se enmarcó en un proyecto interdisciplinario. Lo abordamos desde mi espacio, desde construcción de la ciudadanía y también desde historia, ¿sí? Qué mejor, ahí juntamos los dos espacios curriculares. Y, bueno, empezamos a investigar, ¿no? Eh, bueno, al principio tuvimos varias varias tareas por delante. Al principio convocamos a, a Víctor Chavedoni, seguramente... Lo tienen, sí, sí. el profe Víctor, eh, él es el representante de, de los derechos pampeanos, ¿no? De los derechos humanos pampeanos, del movimiento de derechos humanos pampeanos, lo convocamos al colegio, eh, él trabaja en, en la parte de UTELPA, ¿no? Con los derechos humanos, y lo, lo convocamos al colegio para que nos diga como una charla muy así introductoria para que los chicos empiecen a, a ir contextualizándose en la época, ¿sí? sí no sé si si la estoy haciendo muy larga. No, decime, no, está ¿eh? perfecto, está perfecto y es muy claro lo que decís, Jessica, por favor. Bueno, perfecto. De ahí, además, eh, él nos contactó con eh, posibles familiares, porque bueno, vos sabrás que hoy en día eh, cada vez cuesta más, ¿no?, el tema de, primero por la cantidad de años que ya han pasado, muchos lamentablemente ya no están claro. entre nosotros y otros tanto eh, por ahí ya no quieren hablar más del tema, no quieren volver a, a remover todo. Entonces, bueno, Víctor muy amablemente nos dio un, un, un posible listado de familiares que sí pudieran eh, estar en contacto con nosotros y sumarse no a, a este trabajo, este trabajo de investigación, ¿no? Así que, bueno, entre los datos que nos aportó, eh, con el que tuvimos enseguida como una... Este, un feedback re interesante fue con el arquitecto Miguel García. Muy bien. Enseguida le contamos de qué se trataba, le dijimos, mira, queremos este, ponernos a, a escribir sobre, sobre el caso de tu hermano, sobre Sergio, eh, podés venir al colegio, eh, cómo hacemos, qué sé yo. Bueno, enseguida Miguel se sumó, los chicos, este, bueno, nada, lo adoraron, <risas> enseguida lo amaron. Eh, la verdad que Miguel tiene una, una personalidad que es muy... Este, muy atractiva, ¿no? Entonces, bueno, lo hizo muy dinámico, le quitó, no sé cómo hizo, pero le quitó un montón de, de dramatismo a la situación y trató enseguida de sacar todo a flote lo positivo. Y bueno, nosotros teníamos preparados en ese momento un cuestionario para tratar de averiguar un poquito más, ¿no? Algún datito de color, alguna cosita que todavía no se supiera de la vida de su hermano y resulta que nos encontramos con... Su, su propia historia, ¿no? Sabemos que Miguel estuvo siete años, fue preso político. Entonces, bueno, ahí nos cuenta todo lo de él. Bueno, los chicos, imagínate que estaban fascinados con toda la información y, bueno, y conmovidos, por supuesto. Así que ahí empezamos a, a, a anotar y a tratar de, bueno, de, de empezar a escribir la biografía correspondiente a Sergio. Eh, después, Como nos enganchamos tanto con el tema, dijimos, bueno, tratemos de hacer una segunda biografía. Ahí nos contactamos con Eduardo Tindiglia, el ex eh, legislador provincial, y él nos aportó, muy gentilmente, un montón de información que tenía sobre Carlos Alberto David, eh, oriundo de Guatrache no sé si si, si, si te acordás, sí, es sí, la sí. persona que lo, lo asesinan en Bahía Blanca y lo cuelgan de un puente muy muy como un mensaje mafioso ¿no? para, para el resto de sus compañeros en ese momento. Fue muy impactante el caso de él. Y Eduardo Tiniglia resulta que es eh, primo segundo, de, o era primo segundo de este, Carlos David. Por lo tanto, tenía familiarmente mucha información y eh, por haberle hecho alguna serie de homenajes y haber testificado incluso en el juicio de, de su primo segundo, tenía bastante información inédita eh, guardada, ¿no? Muy bien. Así Le recordamos a, a la audiencia, sentido. Césica, que Carlos David eh, fue secuestrado y asesinado en el 75, ya época de eh, crímenes del Estado y crímenes de lesa humanidad. Este Murió... Exact exactamente. En y en manos en de Bahía la Blanca. Claro, claro, exactamente. Bueno, eh, en el caso de Sergio ocurre lo mismo. Sergio fue asesinado en La Plata, pero en el año 76, en febrero de 76, o sea, no, perdón, en enero de 76, dos meses antes del inicio del golpe. Por eso nosotros en este trabajo decimos que el golpe de Estado empezó antes del 76, empezó en el 75, claro. y eso nos parece importante resaltar. Sí, sí, muchas veces, muchas veces algunas personas ubican el inicio de los crímenes de lesa humanidad, de los secuestros, los asesinatos y la tortura eh, a partir del 24 de marzo, pero el 24 de marzo lo usamos como una referencia en el tiempo. Exacto. Definitivamente, Exacto. Jessica, los les pibis se entusiasmaron muchísimo porque ustedes no se bajaron más de esta iniciativa, la profundizaron, no. fueron por más. Este, esto se ¿Lo esperaban un poco eh, a partir de ese interés inicial que, de, que vieron en los chicos y en las chicas o fue creciendo? No, la, verdad, la, la verdad que no no no lo, no lo esperábamos con la otra profe, con María Marta Olaves, la otra profe que trabajamos en conjunto todo el año, no nos lo esperamos. Y lo que tiene este tema que es tan rico y es tan amplio que todo el tiempo, si uno, digamos, quiere militarlo al tema, quiere estar... este Eh, digamos, eh, cerca de los derechos humanos, todo el tiempo, gracias a Dios, hay eh, como acciones o hechos políticos que te van llevando a que lo puedas ir relacionando. Por ejemplo, en, mientras nosotros estábamos trabajando a full, est el, el escribir estas dos biografías para presentar al Ministerio en esta convocatoria que había hecho desde el Ministerio de, la, de Educación de La Pampa junto con la Secretaría de Derechos Humanos de La Pampa, En ese momento se estaba desarrollando Estaba llegando al, al, a la culminación El juicio, el tercer juicio del, De la subzona 14 Acá en la Universidad de La Pampa claro. Por ende, en esa época Nos llega la invitación Para ir a escuchar la lectura De la sentencia en la universidad Lógicamente fuimos con los chicos A escuchar la sentencia En ese momento digamos tres colegios Nada más los que estábamos El 9 de julio era uno de esos colegios Que estábamos ahí Eh, incluso después eh, acompañamos a, a Raquel y a bueno a todos los que estaban ahí por el Movimiento de Derechos Humanos, fuimos hasta la, la seccional primera, ¿no? Eh, ahí Raquel dio unas palabras muy emotivas explicando no que ese que había sido funcionado como el centro de detención acá en, en la ciudad, y que de hecho traían a, a detenidos de la provincia y, a, y ahí se realizaban las acciones de tortura y demás. Así que bueno, estuvimos también en ese en ese hecho, no, en esa acción, fuimos parte. Eh, después se fue dando también, de que, por ejemplo, esto de que Miguel García tiene a su compañera eh, Marta Candia, que es la representante de Abuelas de Plaza de Mayo en La Pampa. Claro. Cuando Miguel vio que los chicos estaban tan enganchados con el tema, vuelve una segunda vez al colegio, vuelve como una, en una segunda visita, Le mostramos cómo íbamos avanzando con el trabajo y él ahí ya trae a su compañera y nos brindan una charla sobre los nietos recuperados. O sea, siempre es como que se van, eh, digamos, si uno quiere se van enganchando y, y se van este eh, como... Eh, enlazando distintas temáticas, pero que hacen a la misma temática que el terrorismo de Estado. Se armó una mecánica, Jessica, en la que eh, se va eh, retroalimentando la, la cuestión este y, y sigue habiendo curiosidad, porque si no, se hubiera planchado un poco. Lo cierto sí, es bueno. que son eh, cuestiones sumamente importantes y eh, el acierto, además, es que tus alumnas y alumnos estén asomándose a esta parte de nuestra historia y a la temática eh, de los derechos humanos y de la violencia institucional, de los crímenes de Estado, en este caso, este, en este periodo de la vida que es fundamental para tener una formación cívica eh, a la altura de las circunstancias y que engar engarza perfectamente con el Ajá. desarrollo de nuestra sociedad en la temática de los derechos humanos. Una, una sociedad transformada verdaderamente por todo lo que pasó hasta el año 83 y por la que Ajá. venimos transitando desde hace ya casi 39 años. Jessica, la verdad es que no, eh, más allá de que por ahí nos sorprende, nos gustaría que esto... Se, se divulgara más, se propiciase más este tipo de formación y que les pibis este, sean parte investigando es muy, muy importante también. Bueno, eh, como vos decís, esta esta digamos, di, divulgación, esta, estas acciones para social, sociabilizar lo que estuvimos trabajando, no partió de nosotros, sino que Eh, cuando llegamos a, a mitad de año eh, se lanza la Feria de Ciencias, ¿no? Acá en el Ministerio de Educación dijimos, bueno, este, este trabajo lo tenemos que presentar, así que ahí nos, nos volvemos a enganchar en otra cosa más, que era adaptar nuestro trabajo de investigación con las formalidades que pide Feria de Ciencias. Este año eh, el eje se le ponía a la construcción de, de democracias y de ciudadanías activas, ¿no?, De, de valorizar las democracias y la, la participación de todos y todas, así que bueno nuestro tema también este, digamos enganchaba bien con la temática de este año. La verdad. presentamos y cuando estamos bueno la primera instancia fue la instancia eh, digamos de colegio institucional ahí se presentan cinco trabajos pero solo se podían elegir a dos bueno nos eligen dentro de esos dos trabajos del 9 de julio y pasamos a la instancia provincial Y en la instancia provincial, cuando hacemos los conversatorios para defender nuestro trabajo, ahí los evaluadores, eh, los organizadores ¿no? de, de Feria de Ciencia, nos piden esto que nos está diciendo vos, que, que, que no, no lo dejemos guardado en un archivo, en una computadora, que no quede en el colegio, que era mucho trabajo el y que habían hecho los chicos y las chicas, y que realmente valía la pena eh, difundirlo. Por eso es que, bueno... Eh, estamos en esta tarea, por lo menos tratando de, de hacerlo. Muy bien, ojalá que se constituya en un material que después pueda recircular, por lo menos en nuestra provincia, ya que la investigación enfoca en dos víctimas de crímenes del Estado y de lesa humanidad, eh, nacidos, oriundos de Huatraché en un caso y de Santa Rosa en el otro, este Jessica... Ah, de Castex, ah, de Castex el Sergio's caso de Sergio, en claro, ahí está. claro uh -huh, eh, uh -huh. Jessica, la verdad es que es para felicitarte tanto a vos como a tu compañera y a toda la docencia uh -huh. que en La Pampa eh, se las rebusca para eh, que las personas que están formándose frente a ustedes lleguen a, a la adultez con buena información y con una mirada seria sobre estas cuestiones porque tienen mucho que ver con nuestra vida diaria. En la actualidad vemos con preocupación cómo aumenta la violencia mediática, la violencia simbólica, eh, se usan Ajá. palabras este, que muchas veces no deberíamos habernos permitido... Que, se, que acostumbrarnos a esas violencias y es por eso que este tipo de formación, Césica, nos parece fundamental. Te estamos muy agradecidas sí. por este rato y bueno. te invito a que aproveches el micrófono por si te quedó algo importante que quieras señalar, seguramente hay, pero desde ya muchas gracias, Césica. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por tus palabras, la verdad que son, son muy cálidas. Eh, sí, yo lo que quisiera remarcar es que um, los chicos y las chicas, eh, eh, bueno, cuando hicimos esta jornada de que vos comenzaste al principio relatando que invitamos a, a un sexto año de Anguil para justamente socializar y compartir nuestro trabajo con ellos, eh, una de las reflexiones que la verdad me impactó muchísimo de una de las chicas que estaba ahí defendiendo y exponiendo el trabajo, dijo, eh, es increíble, que todo esto haya pasado solo por pensar diferente. La verdad que es una síntesis tan, este, no sé, a, a mi modo de ver, tan magnífica la que hizo esa alumna, que, que la verdad que, que la grabé y, bueno, este, trato de, de difundirla porque me parece que es muy simple, pero a su vez eh, muy significativa. Y es así realmente. Eh, en esa época no, no se permitía eh, el pensar diferente. Y eso eh, nos tiene digamos que quedar como un, un baluarte para todos y todas y no no se puede permitir nunca más una cosa así, no la, la intolerancia a, al que piensa distinto. Definitivamente. Son, como dijiste, un, palabras que se vuelven una síntesis impresionante, sobre todo, insisto, teniendo en cuenta los días que transitamos. Jessica, un gustazo tenerte en la siesta que no fue y espero que en algún momento podamos volver a la carga porque la docencia este, tiene mucho, mucho de todos los días, este, por personas como vos y tu compañera, eh, siempre van a estar en nuestra agenda. Gracias, Jessica Soria. Bueno, gracias, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta chau, la chau. próxima. Bueno, ahí tenés. Una docente de secundario de esas que hay acá en La Pampa, ¿eh?